O Se agarraban temáticas particulares y las desarrollaban. O sea, la criminalización de la pobreza, el rol del Estado, el trabajo como conceptos, que los iban desarmando. Por eso es que después el taller adoptó el nombre de desarmadero. Como agarrar una idea eh, ya conformada en la sociedad o, o ya naturalizada de cierta forma y desnaturalizarla, desarmarla y para después reconstruirla. Y nosotros del Frente de Artistas nos sumamos a eso, pero con una bajada artística. Digamos. Hay un encuentro en el que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 es que la crítica de reflexión está buenísima porque le sale a la cabeza un montón de aspectos para poder verse a sí mismo a mover digamos, digamos, ver la realidad en la que están digamos, porque es que están en cana porque muchos están en cana por, por el rol social digamos, en, el que, en el que les toca vivir como que la, ya el lugar que ocupa la sociedad como que les, faz, les facilita o, el, o les es más propenso a un pide que nace en un contexto desfavorable terminar en cana a un pide clase media para que tiene otras posibilidades si bien no son cosas lineales y un pide clase media también puede caer en cana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 Y de por dentro, digamos, puertas adentro de su persona, eh, como, como no sé si olvidarse, pero como ser como más que ese contexto del encierro digamos. Y el arte como que en ese sentido es zarpado. por Facebook como Programa Rec.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 Bueno, escuchémoslo, estamos en hora libre El tema musical se llama Yo aprendí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 a todas las radios que forman parte de la red FARCO del Foro Argentino de Redes Comunitarias, FM La Nueva de Formosa Capital, FM Raíces La Plata de Buenos Aires, FM La Posta Moreno de Buenos Aires, eh, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, FM Educativa.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 Y colóquense los auriculares, lo único que les pido, sí, eh, nada, hola, estamos en el aire, hola, hola, bien <ríe> Hola Hernán, hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi... Bien, ¿quién es Hernán? A ver, vamos a presentarlo en el aire, por favor. ¿Me presento yo o me presentan ustedes?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 formar equipos de trabajo que puedan contener todas las los artistas que contener a los artistas que vienen y contener obviamente de alguna manera a los públicos y a las audiciones las audiciones que, que, que se acercan a esta casa para, para bueno para ver y para vivir los espectáculos y vivir la cultura o vivir el arte en vivo ¿no? En ¿Y un quiénes tan... forman parte de ese equipo de de trabajo que tienen ustedes?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 Privado de su libertad, suvalo a todo lo que dé, suvalo a todo lo que dé Con el bombo y el bajo. suvalo a todo lo que dé, suvalo a todo lo que dé, que liberen la su suvalo a todo lo que dé, Subalo a todo lo que dé En el barrio en la casa, suvalo a todo lo que dé, suvalo a todo lo que dé, rendan la sativa Lo que la gente se activa Va para el obrero que se gana la vida Haciendo su trabajo, buscando la comida El remisero, albañil, canichita Familia numerosa Para los que más necesitan Los que se levantan Día, día, que gritan, que luchan No se debilitan Súbalo a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé Pon el bombo y el bajo Súbalo a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé Que liberen las partes Súbalo a todo lo que dé zijn En el bar, en la casa. a todo lo que Le grito al DJ que lo haga explotar Con canciones de galonchit y poca. No lo dudes, escúchame. Que mi ritmo te hará mover. De la princesa moe en la cintura. Con canciones Que Ella no lo duda. baila con dulzura. y mucho no se apura. En la con mucha a todo lo que de. Súbalo a todo lo que dé Pon el bombo y el bajo subalo a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé Que nivel la cárcel a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé En el barrio, en la casa subalo a todo lo que dé subalo a todo lo que dé No subieron, no prendieron Parar este ritmo nunca pudieron La nueva sangre rompiendo el cemento Poniendo a la gente en movimiento Lo subieron, lo prendieron This is the new el The new year. The new year. The new year. The new year. The new year. The new Jamaica hard USB easier England pound they in the freezer A to Caesar, gift to Caesar Bank book, a fee big like Sunday cleaner New smartphone with multimedia Jamaica people will survive Could I be a eagle or a taxi driver Money me a look away Money me a look away.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 También eh, son parte de este equipo, sí, ahí. La profe que vino con ustedes es Sandra Buenavita. Sí. Sí, sí, sí. El, el preceptor es Leo. Sí, Leo. Leo, ¿te recordamos el apellido, seguimos. Uh -huh. <risa> <risa> seguimos sin <en> apellido. <risa> sí, bueno, también forman parte de este programa, Flor Corre